Comenzó la inscripción al Instituto Superior número 213 de Ensenada. Se informó que está abierta la inscripción al ciclo lectivo 2022 para estudiar carreras gratuitas de modalidad combinada y con títulos con validez nacional expendidos por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Su oferta educativa incluye carreras terciarias, cursos laborales, secundarios para jóvenes y adultos y cursos virtuales. Incluye tecnicatura superior, en gestión ambiental, biotecnología, administración pública, administración con orientación en pymes y en domótica y sistemas electrónicos de seguridad. Las consultas se realizan por WhatsApp al 15-566-7383. El municipio de La Plata no informa la ejecución de un proyecto de niñez. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del Informativo Regional. Fallo judicial en contra del municipio platense. El Poder Judicial de la Nación falló a favor de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia por un subsidio de más de 800.000 pesos otorgados para el programa Fortaleciendo Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Platenses y del cual la gestión del Intendente Julio Garro nunca rindió cuentas del gasto del subsidio otorgado en 2017. Hablamos con la concejala del Frente de Todos, Janina Lamberti. Nos podemos dar el lujo de subjecutar el área niñez porque la niñez está en emergencia en la Ciudad de la Plata. Nosotros lo venimos ilumbrando y verdaderamente hay una situación, un alto porcentaje de niños en situación de extrema vulnerabilidad. Hay una situación de extorsión escolar, hay una situación de incremento de trabajo infantil, lo vemos en las calles, niños pidiendo. Hay una situación de emergencia. reportó para el Informativo Regional, Radio Futuro. Un servicio que informa, informa. más cerca. Más cerca. provincia recuperó las tierras para crear el polo administrativo en Gambier. El gobernador de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio para la transferencia del predio de talleres ferroviarios de Gambier al estado provincial. En ese lugar se proyecta la construcción de un gran polo que sirva para descentralizar la administración provincial. El proyecto es parte de una estrategia de desarrollo planificado que evitará la congestión de tránsito vehicular y la contaminación sonora y ambiental en el área del casco urbano. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.